Hola, muy buen día para toda la Argentina. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es un noticiero que producimos desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción que está ubicado en el barrio de Pichincha, de la ciudad de Rosario. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy jueves 3 de septiembre de 2015. Y comenzamos en Rosario, porque continuarán detenidos los tres patovicas y los dos policías involucrados en la causa por la muerte del joven trabajador Gerardo Escobar, pero el caso no pasará a la Justicia Federal. Lo determinó ayer el juez Luis María Caterina, quien no hizo lugar al pedido de incompetencia de la Justicia Provincial por el homicidio del muchacho. El defensor general de la provincia de Santa Fe, Gabriel Ganón, había pedido que la causa sea considerada desaparición forzada de personas, ya que de esa manera pasaría el fuero federal y las penas serían más duras. Sin embargo, el juez consideró que los policías que hacían adicionales en el bar del que el muchacho salió una semana antes de su muerte, no actuaron dentro del mandato genérico del Estado por lo que la causa quedará en la justicia provincial. El defensor general de la provincia adelantó que apelará el fallo en la Cámara Penal. Mientras tanto, el juez Caterina dictó la prisión preventiva sin plazo para los cinco imputados. Uno de los patovicas está acusado de homicidio, mientras que los otros cuatro detenidos están acusados de encubrimiento agravado. Recordamos que el muchacho estuvo una semana desaparecido, luego de salir de un boliche, y apareció flotando en el río Paraná, frente al centro de la ciudad de Rosario. Nos vamos a Salta, porque continúan los reclamos de las más de 50 familias de la comunidad guaraní que fueron desalojadas. Recibimos el reporte de nuestra compañera Cassandra Sand, desde Radio Comunitaria La Voz Indígena de Tartagal. La situación de la comunidad guaraní, cuña y cavi no mejoró en nada. 23 días sin ninguna respuesta. 52 familias desalojadas, entre niñas, niños y ancianos. Esperan una solución que ni sus propias autoridades provinciales están en condiciones de generar. Reclaman un lugar donde vivir, tirados allí, al costado de la Ruta 34. Solo un micrófono para resistir. Y sus voces, sus palabras de auxilio, como la de la cacique Lucía Ibáñez. Como dirigente me duele la veces que tengo que recordar la desgracia que he pasado por parte de las autoridades. Y espero que a ninguno de mis hermanos de dirigente casi que le pueda tocar como me ha tocado a mí. Hoy por hoy estoy buscando ayuda para que pueda defender nuestra comunidad Por el maltrato que hemos vivido Sobre todo por nuestros hijos, por los chicos Son casi 40 niños que han vivido el maltrato fuerte sobre mi comunidad primer momento fue como no tuviese apoyo de mi boca al guaraní Con don Gabriel Yaguari Él sabía el primer momento que yo le avisé que tenía el nombre en el desalojo Para que él, como autoridad, supiera darnos apoyo y decir, bueno, lo vamos a tener que presente otros papeles. Pero lo único que él me dijo, es, con una voz, viene como tuviese una bronca diciéndome que que para eso yo tenía el representante de CPI que don Francisco Soria o don Hilario Vera. Y que para yo también tiene abogado para defender mi comunidad. Para mí, hermano, es como tuviese que él me estaba abandonando en la lucha. si sí, él sabe muy bien cuando él necesitaba apoyo mío de todas las comunidades, que somos doce dirigentes de la comunidad de Ponsito. Juntos estamos ahí luchando para ponerlo donde está. Y que hoy para mí ha sido un abandono de autoridad para mí. Por ese resumen que pase este dolor tan grande mi comunidad. Y hoy estamos acá, fuera de la ruta, esperando una respuesta. Fue un atropello, nos trataron peor que animales, nos decía Miguel Gutiérrez, padre indígena también desalojado. Más que un desalojo, ¿no?, fue un atropello, ¿no?, que hemos podido sufrir dentro de la comunidad, ¿no?, porque el desalojo hubiera sido de otra manera, ¿no?, si se hubieran tomado las medidas correspondientes, ¿no?, pero más que todo vinieron a atropellar, ¿no?, como fuese que estaban sacando animales, ¿no?, yo creo que uno como ciudadano tiene derecho, ¿no?, tanto como ellos tienen derecho, deberes que cumplir, eso también tenemos de derecho y leyes, ¿no?, como ciudadano, ¿no?, el conflicto por la tierra y el territorio en Salta es grave Pero más grave aún es que los pueblos indígenas sigan reclamando por un derecho que para ellas y ellos no existe Reportó para Farco Casandra Sand de la Radio Comunitaria 95.5 La Voz Indígena Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar Nos vamos a Neuquén, porque un fiscal federal se refirió al accionar de la justicia de esa provincia respecto a los pueblos originarios. Recibimos el reporte de nuestra compañera Noelia Wenugueque, desde Radio Puelmapu. Marí, Marí, con Muy buenos días, compañeros y compañeras de Esparco. Les contamos que Gustavo Gómez, fiscal federal, aseguró que hay un doble estándar para criminalizar a los pueblos originarios. Durante una charla que dio Neuquén en la Universidad Nacional del Comahue sobre Pueblos Originarios y Medio Ambiente, el fiscal federal de Tucumán habló sobre la justicia neuquina. A continuación, escuchamos a Gómez. Que la administración de justicia en Neuquén tiene un doble estándar, muy propio de una administración de justicia colonizada en ideológicamente y lingüísticamente. Ese doble estándar dice a los pobres, a los mapuches, a las comunidades débiles, todo el peso de la ley, a los ricos, a los poderosos, a los políticos corruptos, nada. El, el comienzo de la gran criminalización de contra los pueblos originarios tiene que ver con el comienzo de la expoliación de los recursos naturales porque si estas tierras no tuvieran valor aquí no pasaría nada por otro lado se refirió al procesamiento de las autoridades de la comunidad mapuche Winkul Nehuen esto dijo al respecto este, se quiere montar toda una escenificación en un caso con un título como tentativa de homicidio cuando en realidad no hay no hay ningún penalista que seriamente Diga que este es un caso de tentativa de homicidio. Eh, eso de salir a bucear en el intelecto de, de nuestra hermana, a ver si ahí quiso matarla o no quiso matarla, es una locura. Eh, en el mejor de los casos puede haber un delito de lesiones graves. El fiscal Gómez también hizo referencia a la ley antiterrorista y aseguró que es una ley dictatorial que pretende limitar la libertad de expresión. Reportó para Farco, Noelia Buenueque y el equipo de producción audiovisual de Radio Puel Mapo. La Radio Mapuche, de Neuquén Capital. Y ahora nos vamos a Formosa, porque allí una fábrica que lleva medio siglo funcionando, no cuenta con habilitación municipal. La situación irregular se descubrió tras un accidente de un trabajador. Recibimos el reporte de nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. En la ciudad de Formosa, una fábrica con más de 50 años no tiene habilitación municipal. Semanas atrás ocurrió un grave incidente en la fábrica de Tanino unitán Saica, instalada en la ciudad capital de Formosa, en el cual un personal sufrió el atrapamiento de las piernas por el contacto con un transporte de acerrín. Tras una investigación, se descubrió que la fábrica no tiene habilitación municipal. En comunicación telefónica con FM La Nueva 98.1, el doctor José Leonardo Gianluca explicó lo sucedido. los mismos este han presentado una nota por ante la Defensoría del Pueblo a través del ingeniero Daniel Eichenberger que es el apoderado de UNITAN-SAICA donde informa, digamos, de que no poseen habilitación municipal para trabajar eh, y solamente han presentado constancias de trámite y teniendo en cuenta que se trata de una empresa digamos este que está eh, dentro del corazón mismo de la ciudad de Formosa como a cualquier otro comercio, eh, tiene que tener la habilitación municipal. Tenemos que hacer eh, el pedido de intervención como se ha concretado a la Dirección de Bromantología, Higiene Comercialización de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, es decir, para que intervenga y en relación a todo lo que sea higiene y seguridad, eh, vamos a seguir trabajando con otros organismos, como mm -hmm. es la Subsecretaría de Ambiente, y eh, la subsidiariedad de trabajo también de la provincia de Formosa. Desde la Defensoría se indicó que las investigaciones por la contaminación que puedan surgir de la fábrica que produce Tanino están a cargo y son los mismos dueños de la fábrica. El Estado Provincial y la Defensoría del Pueblo, eh, que recibe las denuncias de los vecinos, sobre todo los del lote 4, alrededores, Eh, la empresa no puede hacer lo que quiere, la empresa no puede trabajar como quiera, efluentes eh, que van al propio río Paraguay, obviamente hay mucha gente, digamos que por allí muchos vecinos que eh, reportan una serie de, de, de inconvenientes en lo que respecta a, a lo que es Eh, los niños y los adultos hasta ahora nadie ha presentado una documentación médica digamos suscripta por un médico entonces tenemos las denuncias pero nosotros hemos pedido especializados en, en todo lo que es este tema este, de, de vías respiratorias y, y otros especialistas a ver que este, suscriban si eh, lo que padecen estas personas producto de la actividad de UNITAM, no se puede, digamos, eh, hacer ningún tipo de presentación formal eh, administrativamente, ni es decir, estaríamos eh, interponiendo en ningún hecho, es eh, decir, ningún tipo eh, de prueba uh -huh. que lo justifique, pero más allá de esto, es decir, este, la falta de habilitación nos llamó mucho la atención claro. sobre todo porque es la misma empresa que manifiesta que no tiene eh, habilitación uh -huh. municipal. Después de 50 años de actividad, esta fábrica es una de las tantas sin habilitación municipal. Más allá de esto, no protege a los trabajadores y al vecino de los alrededores. La Defensoría pidió a la Dirección de Bromatología, Higiene y Comercialización que informe a la Defensoría del Pueblo los motivos por los cuales Unitán Saica se encuentra trabajando sin habilitación. Si esto es así, se procederá inmediatamente a su clausura. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Guillén, de FM 98.1, La Nueva, Formosa. Nos vamos a Tucumán porque se organizó una particular actividad. Allí se repudió la presentación de un libro que tiene expresiones homofóbicas y discriminatorias. Recibimos el reporte de nuestra compañera Cintia Olea desde FM Raco. A través de las redes sociales se convocó a la besada masiva en Tucumán, Decenas de personas se juntaron en la entrada de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, donde a besos y a cantos se repudió el libro «Hijos gays, padres heterosexuales» de Richard Cohen. La concentración fue a las 10 de la mañana del martes pasado. Este libro fue presentado en dicha universidad y el autor asegura que la homosexualidad es una enfermedad curable y está dirigido a padres. Este autor se presenta como «ex-homosexual», y es creador de la Fundación Internacional de Curación. Esta presentación promueve la exclusión de gays, lesbianas y bisexuales de nuestra provincia. Siendo este, esta institución un lugar para formar profesionales, crea un ámbito de estigmatización. El Observatorio de Género y Diversidad de la Universidad Nacional de Tucumán cataloga esta presentación como contenido homofóbico. En esta oportunidad asistieron estudiantes, profesores, jóvenes, adultos, hombres y mujeres manifestando el descontento, reportó para el informativo Farco Cintia Olea desde FM Tucumán. Las radios comunitarias argentinas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 Argentina en Noticias. Lo sucedido en la Argentina en ciencia y tecnología en los últimos 12 años es un fenómeno inédito. Lo afirmó Roberto Salvareza, presidente del CONICET, quien además sostuvo que el país ahora tiene como desafío adueñarse del conocimiento generado en estos años gracias a la fuerte inversión del Estado en el desarrollo científico y tecnológico. Hoy en día el conocimiento tiene que llegar a la producción, tiene que ser eh, valor agregado. A pesar de que todos dicen que la ciencia está bien, que hay que seguir, sería una ingenuidad pensar que el sistema científico no está vinculado al modelo de país. Entonces, de acuerdo a que a la, a la propuesta que tengamos en, en qué se quiere del país, si queremos un país de vuelta este generador de productos primarios que cumpla su papel en el mundo para el cual está destinado y que y sea un importador de tecnología o un modelo de país industrializado, tecnológico y demás. Esto define el sistema científico. Danza por la Inclusión presenta su nuevo espectáculo. El Cuerpo de Danza Federal, encabezado por el bailarín Iñaki Urlezaga, presentó la obra Giselle en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. mucho público que estamos conformando, tanto como el ballet, eh, nunca han entrado a un teatro, nunca han visto un ballet, ni mucho menos. Y creo que entrar por los clásicos a la gente que menos conoce es mucho más fácil. Organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, Danza por la Inclusión propone llevar el teatro a los barrios periféricos y carenciados, ofreciendo talleres y obras de calidad. La construcción creció el 12,7% en el mes de julio. El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que en julio la actividad de la construcción registró un alza del 12,7% con respecto al mismo mes de 2014. En los primeros siete meses de 2015, la actividad acumula un alza del 8,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. argentina en noticias Panorama informativo de www.argentina.ar Fin Espacio Publicitario